La impresión que tuvo Chava Flores cuando por primera vez se subió al metro. Gracias al esfuerzo de pueblo y gobierno unado, fue posible la construcción de un sistema de transporte colectivo que viene a dar a la ciudad un nuevo aspecto y así colocarla entre las mejores del mundo. En anteriores sexenios hemos visto. No, no no. no, no, no. Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Y ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes Escuche esta cantaleta Al mirar llegar los trenes No se aviente para enterar Si en 17 segundos No ha podido ni se meta Ni se baje en la banqueta Que se puede rostizar Voy en el metro Que grandote, rapidote Y segurote Que deferencia de del de camión De mi compadre Quilemón Que va al Ay, no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guacales con camotes, ni costales con carbón, perdón carbón, ah. Sí, mineral vegetal, ustedes saben, muchas veces no se oye bien pero dije carbón el otro día me presentaron un señor de Monterrey, mira te presentamos aquí al señor cabrito, ajá ah, ah, ah, con que quitándote los años mano ah, ah. No sé si es. que se quite de la puerta y luego luego que me quito Y siguió la señorita, pues que se arrime más pa' acá. Que no fume pan ni fumo, ya me traen de su puerquito. Y yo por más que me la busco, no la callo, ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Huitlahuac. Y ya pasamos por Popotla y el Colegio Militar. Y ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal. Hoy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote, qué diferencia del camión de mi compadre león que va al Pantú. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guajanes con camote, ni costales con carbón. Pues qué onda con el Chava Flores y esta rolota del metro. Esperemos pues este con esta rola pues hacer un homenaje a Salvador Flores, al, Flores Rivera, ¿no? alias Chava Flores, este cronista, cronista musical que con sus rolas nos dio muchas alegrías, no, este divertidas, de conocer el Distrito Federal o la Ciudad de México por medio de sus canciones y todos estos roles sociales, políticos, económicos, toda esta gran faena del mexicano para sobrevivir la vida cotidiana en un monstruo como es el Distrito Federal o la Ciudad de México. Y pues sus rolas son en ese sentido humorísticas, aunque para muchos divertidas solamente, pero este, que también desde luego tienen mucho, mucho de neta, ¿no? Este, y pues sí, desgraciadamente, y muy lamentable, ¿no? El fallecimiento de todas estas personas que por cuestiones, pues, de la falta, ¿no? De, de cuidados, pues, tuvieron la desgracia de, de perder la vida, de fallecer, y pues un un abrazo a todos los familiares que perdieron a, a alguien en esta catástrofe y pues vamos a, a, a continuar con este programa, pero antes pues también saludar y abrazar a, a los compas que siempre están ahí apoyando para que el volantín y Radio Cartón sigan a flote, a los patrocinadores, desde luego a Cuadernos la Uja, a Amfibios Academia de Baile, a Amate Editorial, a El Viaje Editorial, a La Rueda y el Viento Cartoneros, a Tártaros, este nuevo centro cultural que se encuentra en la calle. Santa Mónica e Independencia y que los miércoles están realizando lecturas de poesía con algo de blues, el fantasma del blues Juan Carranza y este sábado a las 9 de la noche estará en concierto Afrodisaicos, esta pues banda de rock, blues, cumbia, danzón, cha-cha-cha y Todas las mezclas posibles estarán ahí en Tártaro Bar, digo Centro Cultural o Centro Botanero. Bueno y también a, a, a los compas de Casa Alcalde que Ayam Arte acaba de presentar un libro de Blanca, de La Tucita. Este libro que se presentó el lunes en Casa Alcalde con el buen Elías también. Pues un abrazo, un abrazo también a… a el, el libro se llama siempre eterno título del libro cartonero de la cartonera soy arte o soy arte cartonera de Blanca y pues ojalá y puedan pasar el próximo 15 de mayo se va a presentar también aquí en libros y café la rueda este título de siempre eterno y bueno pues también a Arcadia fusión les mandamos un saludo un abrazo a peregrinos Café Bristo a toda, toda la banda que siempre está apoyándonos, pues un abrazo a Flores y Colores de México y pues creo que en este momento son los compas a los que recuerdo que siempre están acá apoyándonos también le mandamos un saludo al maestro Víctor Munita que se encuentra allá en Chile y que pues vamos a estar pasando sus podcasts aquí en Radio Cartón de su programa en alta voz, en voz alta, que ya me corrigió Carlos, en voz alta, entonces vamos a escuchar el primer trenecito de rolas de, de Chava Flores, este que, esta rola que, que normalmente la conocen como peso sobre peso, no, la conocen como la Bartola, y también vamos a poner la interesada, y La Tertulia. Estas tres rolas están dedicadas ni más ni menos que a Marichuy alias La Güerita, que es una de las grandes admiradoras de Andrés Manuel López Obrador. Esa de mi Bartola no mira Bartola Ahí te dejo esos dos pesos pagas la renta el teléfono y la luz no De lo que sobre, coged ya y para tu gasto, guárdame el resto para echarme mi alepus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy, te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda da horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos Y ya me oyó, ¿eh? Paga la renta, el teléfono y la luz De lo que sobre, coge ahí y para tu gasto Guárdeme el reto para echarme mi alipos. Si te alcanza para la criada, vos le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrir. La Bartola, ay diablos de viejas estas tan interesadotas pero eso sí, si yo te bajara el sol, qué madota que te dabas amas. Si te bajara la luna, como diablos la cargabas, amas. Si te bajara una estrella, mira mía te No, no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, no seas tan interesada. Oh, oh, you yeah. yeah. Llevaron hechos Estamos ahora sí de retorno Aquí en el volantín del barrio chino Transmitiendo desde La librería Y cafetería La rueda Y pues Chava Flores nos hace recordar Bueno en mi caso Me hace recordar a muchos amigos Que ya pintaron venado Ya están del otro lado Del barrio Y se, me figura que a la fecha, todas estas rolas siguen teniendo pues una vigencia muy, muy lúdica y patriota no porque hablar de las canciones de Chava Flores es hablar de esta patria en el otro sentido, no de la identidad nacionalista, sino de la patria que es nuestra madre y que pues nos ha arrullado, nos ha creado y nos ha dado esta parte vivencial a todos los que de alguna manera vivimos lo urbano, la ciudad, porque también me estaba acordando de este gran pintor musical que era Guizar, pero él hablaba mucho del campo, ¿no? Y pues Chava, Chava nos trae pues a la ciudad y nos platica ¿no? por medio de sus canciones toda la vida chusca, divertida, jocosa de nuestra sociedad, mexicana, ¿no? Es era realmente un gran genio, ¿no? Y yo quiero este recordar porque en una ocasión un amigo, este, Jorge Chávez Magaña, eh, me invitaba a, a escucharlo y nos tendimos calle abajo, allá por el Teatro Alarife, Arif, Al este Ahí iba a, a estar Chava Flores y nos tocó sentarnos en el batiente de las escaleras. Y bueno, pues aunque estuvimos ahí incómodos, la divertida fue muy, muy grande. Y pues a, a muchos otro, otros compas, ¿no? este Saludarlos y abrazarlos desde acá, Guanatos, en estos tiempos. Algunos de ellos, les digo, ya, ya se fueron, pero pues aquí los recordamos, vamos a escuchar otras tres rolas del maestro Chava Flores, estos 15 años de esperangencia y se derró sus ojitos Cleto y el retrato de Manuela, ojalá y les latan estas rolas. Va a cumplir los 30 se le festejó Pero en fin, hicieron el gran baile y en casa, no Noemí, porque ahí, como es la sala grande, os pues dijo que sí, sea por Dios que vengan champelanes y damas de honor. Sofanor se trajo los galanes de allá de escandón. y honor, que trae 15 muchachas, Dios mío. Que pasó? Nadie quiso ensayar el vals. Puro arrimese se paga, de cachete y vamos ahí. El día del baile llegó, la vecindad se llenó, más de pura tafeta y ellos de etiqueta, guarache y mechón. Hay espergencia, por Dios, parece Échate saliva, no salgas así ¿Por qué estabas jugando canicas, ¡Qué muchacho buena panada! ¡Mire nomás qué rodillotas! ¡Es muy grande, le El papá, Melquiades, Escamilla La danza inició Se vació, regando la polilla Por todo el salón Y después, Cateto y espergencia Siguieron el vals Y ahí te van Las damas de la mano de su champelán, la mamá lloraba emocionada diciendo a piedad, no dirán que no fue presentada con la sociedad. Lo no mejor del barrio de Montojo, si estamos aquí, su vestido de organdi, me ha gastado un potosí, Montaño se lo no topa le maestro na de sal y sabor. Ay, qué figuras tan lindas. Miren ese bruto, ya se equivocó. Cuando acabaron el vals, fue la Noemí a protestar. No es que los corra, muchachos, ya se enfriando, me voy a acostar. No es que los corra, muchachos, ya vayan enfriando. Me voy a acostar cayendo el muerto soltando el llanto Ay, ni que fuera para tanto Dijo al apio del doidor de un coraje se le enfrió que poco aguante lo sacaron con los tenis para adelante los ataques que Luchita su mujer había ensayado esa noche como actriz de gran cartel La consagraron cuando vive el infeliz ya que se muera, y hoy que ya está en el belismo, qué bueno era, sin embargo se veló y el rosario se rezó, y una voz en el silencio interrumpió. Y ya pasa la botella. se fue en y a retratarse para él Se pintó cuatro lunares, se quitó cofia y mandil Y mandó a hacer seis postales, tres de frente y tres perfil Y pensó en dedicatorias para Fidel el albañil Clic, clic, clic, el retrato ya salió Clic, clic, clic, señorita se movió Clic, clic, clic, probaremos otra vez Pero afinen la mirada pa' que no salga al revés Y no enseñen los colmillos que parece Lucifer ¡Quieta, quieta ahí! ¡Pajarito acá! ¡Perfecto! copia para más, paito. El retrato de Manuela nadie lo reconoció retocadas las viruelas su semblante se perdió Parecía una princesita, muñequita de biscuit. Con su moño colorado y la manita puesta aquí La mirada de quien dice, ya me ven, pues soy así Clic, clic, clic, el retrato ya salió Clic, clic, clic, el artista se vació Clic, clic, clic, suprimamos el perfil Porque sale la verruga que le crece en la nariz Y se ve recopetona, parece una codorniz Dedicatoria, pa' ti cariño El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti. Decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil, Y la recibió amoroso todo lleno de pasión. Y la metió en la cartera que guardaba en el pantalón. En una bolsa trasera muy cerca del corazón. Clic, clic, clic, el retrato ya salió. Clic, clic, clic, con sus guates presumió. Clic, clic, clic, hoy se casa Fidelín. El retrato de Manuela fue la causa de este fin. El retrato es para tus ojos y el original para ti. Clic, clic, clic. Bueno, regresamos al volantín. Al volantín del barrio chino. Y bueno, pues también mandarle saludo a los compas que nos mandan sus likes. A Ramón Bar Hernández. A este compa de la editorial Cartonera Editorial Sin Fe. A Arturo Muñoz. Este, A Yolanda Escamilla, de la cartonera. ¿Cómo? Ah, el circo de los niños. Este no me. ¿no? no me. No iba a decir no me sopla, no, yo me lo soplo a él. No, este. Bueno, ah, a Roberto Castellán, eh, a Alejandro Zapa, a Meche Salazar, a Joaquín Ramos, el Greñas, de Aden Nayarit a Pedro Barbosa, Salazar, a Samuel M. Barba, a Armando Ochoa, a Nora Aguilar, a Manuel Gómez Gómez. Saludos, Manuel. Qué bueno que te acordaste de los compas. A Pedro K, a Pedro K, que es hijo de uno de mis grandes compas, a Diego, a Diego Martínez, perdón. A Diego, que es Diego pues Martínez a Jorge López, el Satán, a Ricardo Alcántar, que está aquí también platicando con la compañera, amiga y camarada morenista de Hueso Colorado, la güerita. Fíjate, la güerita y la morenita. Bueno, este, a Toño Jiménez, a Quimitria Hernández. Kimitria un gran saludo. este La otra vez nos estuvimos acordando de ti y de tus gritos, a Marce Cortés, pues a todo a toda esa banda que nos manda sus like, desde luego a Citlali, a Citlali Mayorga y también a Sochi a y a la mamá de Lixba y este a Lixba que no nos escucha porque está en los videojuegos, encantado de haber nacido y haber vivido en esta época milenial, ¿no? Para poder este jugar a gusto acá en la librería sin que nadie le diga nada, lo estamos maleducando a Juan José Lamas y a todos los compas que andan en la campaña este queriendo agarrar huesito, pues un saludo. No sé por qué me acordé Juan José cuando, cuando de esto de las campañas electoreras, ¿no? Este, por cierto, andaba yo indagando si todavía el Toro sentado el El que era presidente de Guadalajara o, o sigue siendo presidente de Guadalajara, alguien sabe si ya salió del centro de, re, de rehabilitación o, o seguimos sin, sin este jefe, eh, sin presidente municipal acá en Guadalajara, porque nos preocupa mucho, eh, porque en una de esas mejor que no le paguen y nos ahorramos esa lana. Pues Anaís Blues, Anaís Blues, a, al Chuck, Chuck Rodríguez, pero ese Chac Rodríguez no sé quién sea, pues a toda la banda, ¿no? Este, un saludo, y, ah, sí, ya lo vi, ya sé quién es el Chuck, Rodríguez es aquí el compa de los controles, pues también un, un saludo, ¿no? Y nos vamos a ir un poquito más reciecito porque luego no alcanzamos a escuchar todas las rolas que preparamos, desde luego también agradecer a todos los compas que suben, esta música como parte de este patrimonio cultural de la humanidad y que nos permite pues este seguir escuchando esta música que ya es muy difícil en, en, encontrarla o que la toquen en las estaciones de radio comerciales, pero que pues gracias a la memoria del internet, acá al YouTube y a todas estas plataformas nos permiten que escuchemos y sigamos este, teniendo esta música De estos grandes compositores, grandes intérpretes como son Chava Flores y otra banda, ¿no? Pues vamos a escuchar la rueda de los gorrones, la boda de la vecindad y sábado Distrito Federal. ¡Ay! ¡Qué suave está la fiesta, mi chava! ¿Qué pasó, no, quién me invitó? tampoco, Una fiesta de barriado muy popó ¿Qué pasa, mi chava? No faltan los gorrones <risa> Se da uno cuenta que nadie los invitó ¿Por qué, manito? Por múltiples razones Se cuelan cuatro, cinco, seis, o siete, o diez mm -hmm. O todo un regimiento <risa> Y se dedican las botellas a vaciar ¿Pas? En menos que lo cuento Pero eso sí, llegaron los gorrones Hay que esconder botellas y platones. Y si se pone hasta en su casa a averiguar por qué hay tanto invitado. ¿Por qué manito? Verá qué tres los trajo aquel? Que aquellos seis son de Miguel y siendo un diputado. Miren ¿Y otro que se coló. A ver, explíquese usted cómo se metió. ¡Ángele! Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Pues yo soy cuate del sobrino de la Que toca con la orquesta Mira ya y ya la robalina Ay, A mí me dijo el de la tienda y vaya usted Ay que basta re de suave Adentro Y este es el hermano de la criada que está aquí Y hasta le dio la llave Pero eso sí Llegaron los gorrones Hay que esconder Botellas y platones Cuando en su casa nadie lo conoce a usted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 ¡Nabor el de la orquesta! Señor Tacho, ¿recibe usted a la señorita Tencha por esposa? No, me espero, me espero. ¿Qué se espera ni qué se espera? Ahora se muela, ¿no? no bravo mas con zapatos se me iba para adelante me iba Ni donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro, a atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal, los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar, al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el monte de piedad hay unas colas de tres cuadras las ingratas y no faltan papanatas que le ganen el lugar. Desde las doce se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar de repicosas enchiladas y sotilia, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado, Distrito Federal, Sábado, Distrito Federal, Sábado, Distrito Federal. Ay, ay, ay... La burocracia va las dos a la cantina, Todos los cohetes siempre empiezan a las dos, Los potentados salen ya con su chachina, a cuernavaca, va pa' palo alto qué sé yo, toda la tarde para el café se van los vagos, otros al póker, al billar o al dominó, ahí el desfalco va iniciando sus estragos, y la, la familia. familia muy bien gracias no comió. Los cabaretes en las noches tienen pistas, atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote. O ahí te dejo el relojote, luego lo vendré a sacar. Van a los caldos eso de la madrugada. Los que por suerte se escaparon de la vial. un canta en piadilla donde acaban. Ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado. Distrito Federal Pues un hormiguero no tiene tanto animal Estamos de retorno aquí en el barrio chino En Radio Cartón, transmitiendo este programa De el barrio chino, El Volantín Y bueno, pues también queremos agradecer a los compas que nos apoyan difundiendo nuestra programación, a Miguel, Miguel Enrique Berume, Barbosa, un saludo, a Laurita Campos, a Blanca Estela Briones Gaitán, alias La Tucita de quienes comentábamos, presentó su libro este lunes en la Casa Alcalde, este libro de poesías siempre eterno, de, de la editorial cartonera yo soy soy arte cartonero y también este estuvo muy bien porque tuvimos el reencuentro con el compa Paquito Madero Paquito un, un abrazo este hizo unas excelentes portadas para estos libros cartoneros y bueno pues este lo disfrutamos mucho ahí estuvimos presente dándoles la bienvenida y pues este agradeciéndoles a todos su presencia, ¿no? pues a toda madre también les decía que este 15 de mayo a las 6 de la tarde, acá en Libros y Café La Rueda, vamos a presentar este libro siempre eterno de tu cita, Blanca Estela Briones Gaitán y el viernes no les voy a decir que vamos a festejar el cumpleaños de Israel Soberanes y de Guillermo Rodríguez porque luego se deja venir la raza y ya este, no les queremos decir, entonces de a partir de las 5 de la tarde más o menos vamos a estar aquí y no le vamos a decir a nadie entonces va a ser como una sorpresa ¿eh? Israel, un saludo hasta Tepatitlán y un saludo a Memo que cumplen años este miércoles creo que 7 de mayo y pues una, un abrazo a ellos, nos vamos a ir con otras tres rolas estas esta, rolas que son este El gato viudo, ingrata, pérfida, hizo dos horas de plomazos. De amores, dijeron quiero no soy que no había salvación. Oh, Tu tú nestrujate, todito el corazón y yo benévolo, hablabate de amore. Eh? majote i e quanim me No brak Aura tu Tu Tu me sobra Y nada, perdió hasta la cartuchera y el muchacho más sabroso también tiró su pistola y peleando a mano limpia le atizó tremenda soba Con oh, mis muchos hilo y Salvador Flores Rivera, eh, conocido pues en el mundo cultural de la música acá en México como Chava Flores, nació el 14 de enero de 1920 en la Ciudad de México, en aquella famosa calle de la soledad del populoso barrio de la Merced. Sus jefes, Fueron el capitán de fragata Enrique Flores Flandes y la señora Trinidad Rivera de Flores. Tuvo dos carnales, la Trinidad y Enrique. Vivió en casi todas las colonias de aquel entonces de la Ciudad de México, como las Doctores, la Roma, este, la cuautemo Peralvillo, Tacubia, San Rafael, Santa María del de la ribera el carmen Coyoacán eh, Santa María la Redonda Hipódromo Condesa y, y, y platicaba en forma de sorna que nada más les había les hacía falta vivir en castillo de Chapultepec bueno pues este, Chava Flores todos lo conocemos como este gran cronista musical compositor de este ir y venir del ajetreo de la raza del pueblo de esta gran urbe de esta gran ciudad de México que pues en estos días al igual que le compuso esa rolita del metro al igual de, de esto este pues conocía todos los recovecos y esta gran algarabía que tiene esta ciudad de México y pues vamos a, a despedirnos vamos a poner un último trenecito de rolas donde bueno vamos así como terminamos con la como empezamos con la rola del metro pues vamos a terminar con la rola del metro pero primero vamos a poner esta gran gran rola a qué le tiras cuando sueñas mi chorro de voz y voy en el metro dedicado a todos los compas, amigos y camaradas que andan por acá, por la rueda libros y café ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con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 Eso sí, mañana si sí te pago. A qué le tiras cuando sueñas soñador? A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Deja el tesoro que Cuautemo fue a enterrar. Cuantos centavos se te escapan de la mano, buscando taxis que jamás te han de llevar. A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que faltan niños pa poblar este lugar. Yam de voz. Yo era el amo del falsete. Hoy Lororu, Por el canto me dio el cuete y por fumar me dio la tos. Las chamacas me admiraban, Con mis cantos suspiraban Y yo me daba a desear Pero hoy que quise cantar Los gallos se alborotaban Pobre bosque que el garete Por la parranda y el cuete Por fumar y por <tose> la cosa Dalił un ja, De noche fui a cantar festejaba casi mira. al primer compás de lira comenzaron de a gritar el sombrero y la chamarra del señor que se retira al que toma y al que canta se le pudre la garganta Como a mí me dio la voz Cuando quiero echar falsetes Solo sale un mil chisquete De aquel gran chorro de voz Esto es la impresión que tuvo Chava Flores Cuando por primera vez se subió al metro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 Ni se baje la banqueta que se puede rostizar Voy en el metro, qué grandote, rapidote y segurote Qué, ¿Qué diferencia de del camión de mi compadre Quilemón Que va al Ay, no admiten Guajolotes Ni tamarindos o pilotes Ni cuacales con camotes Ni costales con carbón Perdón T Carbón ah. sí. Mineral vegetal, ustedes saben, muchas veces no se oye bien, pero dije carbón. El otro día de presentaron un señor de Monterrey. Mira, te presentamos aquí al señor cabrito. Ajá, ajá, con que quitándote los años, mano. Haces ah, sí, bien. Sí. Que se quite de la puerta y luego, luego que me quito. Y siguió la señorita, pues que se arrime más para acá. Que no fume pan ni fumo, ya me traen de su puerquito.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 Que diferencia del camión de mi compadre Chilemon que va al pantu. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni guajales con camote, ni costales con carbón. ¿Ya se acabó? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Aquí por Rayo Cartón se terminó el Volantín.